LATIDOS la <Hey. S 2> <enz> a, este, a este programa, Lat EN r m o n í の Yo soy Betty Sam, como saben, yo transmito desde el bello puerto de Veracruz para el mundo a través de s t e r e o v o c e s MX. Y estamos aquí en este programa del día a día que va a estar, híjole, buenísimo, porque además tenemos un invitadazo, un invitado de lujo que viene a h í j o l encender a e el programa. Luis Latidos Hermosos, ¿cómo están? Buenos días, Eli. Muy b u e n a s Buenos días, Betty. Muy bien, disfrutando ya de un poquito más de calor aquí en la Ciudad de México. Ay, qué bueno. Qué bueno que ya se les quitó el fríazo ese que tenían. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, no, pues yo bien, la verdad es que bien, pero yo la semana. Eh, pasada y antepasada y antepasada, ante a n t e y yo no siento el calor. q u e n o n b u e no,、sí. no. bueno, si estamos acostumbrados al calorcito rico de Cuernavaca, y aquí ay, que vimos、no. todos los、sí. días, sentimos el calor a mediodía, no s í en la noche c、ah, no, sí. fresco, t tanto. a no, no pero sí. Es y frío, y me voy tarde y frío, entonces. Bueno, pero muy bien y esperando ansiosa el tema de hoy. Bueno, déjenme que les cuente que tenemos un invitadazo el día de hoy. Yo no sé por qué, cuando hay temas así, él siempre quiere venir, no sé por qué. A él le gusta, le gusta platicar con nosotros. Yo creo que nos, nos quiere este, tantear a ver, a ver qué tan. Qué tan este, ¿Qué tan, cómo se llama? Tan, tan atrevidas, exacto, qué tan atrevidas somos. Alex Patiño, buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Betty, gracias por la i n v i t a t i o n Gracias y también buenos días a Eli y sin duda a Marilu, que, que, que pues ahí con lo del clima. Lo que pasa es que en las mañanas y, y en las noches pues baja muchísimo la temperatura. Ya parecemos desierto en la Ciudad de México. Están las temperaturas muy frías en la mañanita y de repente vamos hasta 23, 24 grados al mediodía. Y luego en la tarde se pone medio raro con el aire y luego en la noche otra vez fresco. Somos el k a r a t e Kid, ya saben. Ponte la chamarra, quítate la chamarra, ponte la chamarra, quítate la chamarra. Así andamos. Pero gracias por la invitación y, y pues, qué tema, ¿eh? Qué tema el de hoy. <risa> sí, el tema de hoy está como para calentar el frito de la mañana. Por si, hace, por si tienen frío allá donde están ustedes, porque yo la verdad no, no necesito calentar nada. Aquí tenemos, aquí estamos calientes. <ríe> en buen plato. Antes s a m o s calientes todo el tiempo. Este, la verdad es que el, el invierno, yo siempre he dicho que aquí el invierno no existe. Y, este, y o sea, lo más, más, más bajo que hemos tenido este año han sido 17 grados. O sea que nada que ver. Pero bueno, el tema de hoy, híjole. Está así como que para encender las redes, y para encender la radio. Vamos a hablar del sexo virtual. ¿Cómo ven? Oigan, que les pongan a su agüita o a su cafecito o a su juguito unos cubitos de hielo, no se va a encender por ahí <risa> <risa> el asunto. La verdad, Betty, es un tema muy interesante porque mi, quien. e s r a m e mi abuelita te... diría. Que los cubos de hielo te los tienes que poner de otro lado. Sí, sí, sí, para que ya no se nos caliente por ahí la colincha. Para que bajen. No, no, no, pero. Pero me refiero que es un tema que yo creo que es. Todo, no sé cuánto, cuánto tiempo tiene, pues no sé, la, la parte virtual. Pero sí ha existido y ahora con la pandemia creo que se hizo todavía más, se potencializó más esto del, del sexo virtual. Que como lo hemos dicho en otros programas, Betty, es como. El sexo solo, pero, pero con una persona frente a ti, ¿no? De un, un, un este, Una persona frente a ti observándolo todo. Entonces. Pues mira, es que, bueno, el sexo telefónico, híjole, existe desde.、Uh, ¿No, Alex? x Pues yo me imagino que sí, ¿no? Desde que Ay, Graham Bell se voló el, inven... el teléfono. Desde que alguien inventó el、eh, teléfono. Pues Graham Bell lo patentó, pero se lo voló del otro. Sí, sí, sí. Entonces, sí, este, sí.、Pues、yo me imagino que pues, a alguien por ahí se le ocurrió y el. ¡Hola! ¿No? No, pues、estás? es que existían. Algo, o sea, ¿se acuerdan que antes existían? Yo no sé si todavía e x i s t a n estas hotlines. Donde e r n m u famosas. Sí donde, sí, donde hablaban los hombres y le c o n t a g i b a n Yo no sé si había para mujeres, pero. Sí,、no、hay、sé. una película que inicia así con una chavita que, que, que se gasta mucho dinero del teléfono de su mamá de la casa porque、Ajá. habla a los s e r v i c i o s una película,、mire. no sé si sea rusa o eslovaca, algo así, pero、Ajá. sí está medio chistosa esa película. Exacto, entonces, bueno, el sexo telefónico tiene años, muchos años de existir. Ahora. Pero ahí era, sí, tenías que hacer verdaderamente uso de tu imaginación, porque p u e solamente s era la voz, ¿no? Ya una vez que empezó el Internet, digamos que ha de haber sido, no sé, allá por finales de los 90, yo creo, cuando empezó. Sí, cuando ya conectabas, este, cuando ya conectaba bien tu computadora, Betty, pero、Ajá. también creo que, por ejemplo, yo llegué a ocupar. Eh, una aplicación, no sé si era una aplicación, una página, donde tú podías descargar música、uh -huh. este, que, se llama, que se llamaba o se llama, no sé si todavía exista Ares. Sí, c l a r a h í igual. Y de repente te salían cosas acá bien sexosas. O sea, <risa> o sea sí. sí. La sí. verdad es que no sabías qué te iba, de, o sea, qué te iba a descargar la cosa esa. Y muchas veces hacías contacto con gente enferma y acababa, o sea, demandándote cosas que no debía. O sea, eso existía desde hace mucho. No sé en qué momento. ¿Enferma ya ¿De enferma、sí. de calentura? ¿De enferma de la sí, panza? ¿De enferma, enferma de. de calentura? <risa> bueno, la verdad es que sí, o sea, yo creo que repuntó、eh, por ahí de finales de los 90, que fue cuando empezaron a salir. Que ya las páginas de sí, t no tanto las aplicaciones, porque las apps del teléfono son como que más para acá, ¿no?、Uh -huh. ya, pero en aquel entonces era, yo me acuerdo que había una página que se llamaba amigos.com y en inglés era friendfinder.com,、uh -huh. pero había una específicamente para sexo, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, era así como que de la familia de amigos.com, pero era exclusiva para sexo, ¿no? Y、eh, había unas, yo no sé si ustedes las llegaron a conocer, que tenían salas para videollamadas. En, en Yahoo había salas para chatear, o sea, eran con、sí. temas,、Ajá. con temas, en el Messenger de Yahoo. Ajá, pero, pero había muchas páginas de, de ese tipo, ¿no? De salas, pero allá había salas. Triple X, ¿no? o sea, para adultos, pues se metía、y、cualquiera,、XX. ¿no?、Sí. Y que se subían imágenes y todo era pues, sexo, ¿no? ¿no? y había quien ponía n a... su cámara. Había quienes, o sea, tú, si tú querías,、mm -hmm. por ejemplo,、mm -hmm. tú podías、mm -hmm. poner tu cámara y decías, a ver, yo quiero que me vean mientras me masturbo. No, es en serio. Eso, eso hay una todavía que, que, una bingo que parece como si fuera una ruleta que va a, a ver a quién encuentra. Ajá, y ¿sí? la otra creo que se llama Cam 4. Son así como que, como que así de que te puede ver todo mundo. O sea, el, el que esté ahí te ve. O sea, tú transmites y pues, es n n t o c e como para, no es no como como es que te tengo que mandarte un、bien. link o como que tengo que mandarte una clave o como que no. O sea, es así. Se llama Cam 4. Sí, es así, pero tú no tenías ni idea a quién te estaba viendo. O sea, realmente. Bueno, tú... Tiene seudónimo, ¿no?、Sí, ah, claro, este, sí, sí, sí. Oye, como si tuviera a tu papá, ¿no? Tú c á e t á p a r m n o La película de las, de las niñeras, de las chavas de las niñeras, de eso se trata. Ella necesita lana, están en la escuela y le dice a sus compañeras de universidad: Pues vamos a hacer un. Pues uno un de citas, porque me di cuenta que esto sí deja. Y empieza a meter a una amiga, otra amiga, y en vez de niñeras de niños, pues cuidaban、uh -huh. al, a los papás. Y una de esas le sale la suerte que al que contacta el, el servicio es su propio padre de una de ellas. Ay, Dios mío, ¿te imaginas?、Oh, mira. ¿Te imaginas? O sea, que de repente estés así y te c u e s t e s a tu hija en, en, en pelotas. No. En, en, en porn, porn job, como se llama. Ajá, en el no. Naranja, es, en naranja, le dicen el naranja. Cuando el escuchen naran... eso de que ya te viene el naranja, ¿eh? Se refiere a la página esa, job porn o、no、porn job, a l g o así. Okay. Yo no sé de eso, me han dicho, me han contado. <risa> le el primo de un a m i g o El primo de un amigo le dijo. s、sí, el mismo del、no, de las almorranas, ese mismo. <risa> <risa> sí, es primo del de las almorranas. Entonces, este, sí, así empezó ¿no? la cosa y, y empezó el sexting, ¿no? Aquello de que, porque había quienes no se animaban todavía. Bueno, s e utilizaba en ese entonces se utilizaba el SMS, el mensaje típico de mensajes que hasta la fecha siguen existiendo. y a podías hacer un attachment. Mandé. Era muy caro porque yo me acuerdo, o sea, no, no mandaba textos calientes, ¿no? o sea, me refiero cuando tú texteabas con alguien, este, te cobraban un peso por mensaje, o sea, sí, no te p e s Y tenías nada más、ah, 65、sí. caracteres o no o sé, sea, algo así, ¿no?、Sí. Entonces tratabas de abreviar, y o creo que por eso se creó ahora lo de los chavos, con su. Este, sí, e t o d a b e s todo lo abrevia. XX, Soxo y o d o Yo creo que de ahí así se les quedó, porque s、sí, i era sí. que te. Hijo, s、sí、i te dolía en el bolso andar más. No, e v i una foto ni se diga, ya se te iban cinco pesos, no sé cuánto, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, pues en aquel entonces era. O, o, o hacías tu video así, te veía todo el mundo y te arriesgabas a que te v i e r a tu papá o tu primo o tu tío o algo así. O este, el sexting, ¿no? Que era así. O bueno, por el... también t e utilizaba, estaba el Messenger, estaba el. El este...、Pues、el, el de Yahoo, las alas, en las alas luego también se ponía. Ahí la cosa medio.、Uh -huh. Medio Medio ardiente, pero era así como que más.、Eh, pues <ríe> yo le decía, era como orgías, ¿no? Porque estaba todo el mundo ahí. Pero ya luego. Que ya empezaron.、Eh, yo, yo me acuerdo que había uno de estos de, de, de Yahoo, Alex, que luego podías mandar privados, ¿no? Sí,、en、sí, lógicamente、chats. había comunicaciones. O sea, estabas en el chat y de repente ya mandaba solicitud o p o l i c t i l o y s i te contestaban, bueno.、Uh -huh. Había este, privados y eso. Pero bueno, ya cuando empezó, ya cuando salió, ahora que salió WhatsApp y todo eso, pues ya la cosa ya es más, bueno, se supone que más privada. Pero híjole, o sea, aquí lo que. Ahora están de moda los grupos de WhatsApp. Las monjas locas,、eh, Amigos 3X, <risa> las no、serio? sé qué, y haces actividades en donde. Ahora, ahora todo el mundo ha mandado una foto en, en, en chones. Ahora todo el mundo ha mandado una foto de cuando eras joven. Ahora todo el mundo r e s p o n d e d esto, ¿no? ¿Cómo tal, tal, tal? O sea, ya se hicieron grupos de WhatsApp de gente que no tiene nada que hacer y yo creo que tienen muchísimo tiempo libre. Qué sorprendente、sí. que, que de repente tengan tanta actividad, dos mil, tres mil mensajes y todo. Y d i oye, qué onda, ¿no? O sea, sí hay gente que tiene muchísimo tiempo libre, la verdad, qué chido. Sí, nosotras no. n o s o t r o s no tenemos tiempo libre. Este, sí, la verdad es que、eh, no sabía yo de esos grupos, Alex, fíjate. O sea, sí s é de los grupos de WhatsApp, obvio, pero pues normalmente los grupos en los que estoy yo son los de mi familia o los de mis amigas o grupos de venta, ¿no? De, de negocio al sí, pero nunca no sabía yo de esos grupos. Y supongo que también debe haber grupos en Facebook. Pero no sé, porque sí, Facebook restringe、sí. bueno, mucho, ¿no? Bueno,、sí. y ahorita con el OnlyFans, pues imagínate, ya ahora sí ya puedes vender tu pack y todo. Y quien quiera verte, pues le cuesta, ¿no? Pero fíjate lo que me ando extra. Ajá. Antes, yo me acuerdo, antes del Facebook existía una. Que se llamaba Hi-Fi. Sí. No sé si se acuerdan. Sí. Y que ahí ya podía subir fotos. El, papá de, el, el papá de Facebook.、Uh -huh. sí. Ajá, exacto.、Uh -huh. Y yo recuerdo、uh -huh. haber o sea, encontrado páginas en el Hi-Fi así medio grotesconas, ¿no? O sea, de mujeres y hombres que de repente te mandaban solicitud. O sea, que yo creo que siempre ha existido. Nada、uh -huh. más que pues, desde que empezó la comunicación, yo creo que antes hasta con cartas, yo creo que. Hace, o s e a haces entender que, ten, que tenías ganas, ¿no?、Uh -huh. Entonces, porque al final es, es algo erótico, ¿no? O sea, si, si, si vamos a hablar de eso, pues es algo erótico de que tengas con alguien una intimidad, aunque no sea como corporalmente o presencialmente, pero al final todo es imaginación y jugar con la imaginación también está padre, ¿no? Y todas estas páginas de, de citas, no nada más el, el Tinder, ¿no? Está el Badú. Y otra que se llama Encuentros, ¿no? O sea, todas estas pues, van con la misma finalidad, al fin y al cabo, o Hay、pero、unas que sí son. Se supone Ajá, que no, se supone que no, pero al final, es para, eso para, son. para eso son, ¿no? Bueno,、Ajá. lo que pasa es que hay unas aplicaciones, sobre todo los turistas mucho en Europa, es que Europa tiene una alta, muy, muy alta cuestión de soledad. Y los、sí. latinos no somos así, los latinos hacemos amigos a todo mundo y,、uh -huh. y ni lo conoce. q Una e o es que u n vez me pasó en Cancún, estábamos en el n o Coque Bar, ahí en Cancún, y estaban todos bailando y todo por el estilo. Y me dice un chavo: Vente, vamos a seguir la fiesta en, en mi depa, digamos, ¿no? Ahí en su club de, de playa. Y agarré y cuatro, bueno, una parte no traían coche. Y de repente todos, dos, ah, p s、pues、nos vamos con Alex y yo así se subieron al coche, llegamos ahí. Y, tú, dos, y hasta que de repente uno le preguntó a otro, güey, ¿dónde conociste a, a Alex? El, el, el, así, yo pensé que tú lo conocías. Y yo, no, me c o n o c i e r o n a mí en el bar, yo estaba de DJ, ¿no? Y, o sea, tú eres el DJ del bar, sí. Y, y no conocen a l e o n o pero si v i n e n en el carro contigo. Y lo pues, y yo, que ellos se, se subieron al coche, pues, vamos, no dales ray, ¿no? O sea, y, y, y así llegó a suceder, así pasó. Y en Europa no es así, son muy secos. Entonces, sí tienen muchos o servicios, ¿eh? pero muchos, precisamente, que, que, que tienen hasta. Hay un, no sé si vieron esa película donde se enamora de una, de una Siri, una tipo Siri.、Ah, de una、sí. inteligencia artificial, el hombre se enamora de una. Porque, porque no se ha enamorado nada más que de la Siri, imagínate nada más. Tiene su lado triste eso, ¿eh? De,、sí. del texting, ¿eh? Tiene su lado triste que demuestra pues, una soledad, un miedo, a lo mejor. Soy tan tímido que no puedo, que soy así como el, como el hindú de, de The Big b a n g Theory, de la teoría del Big b a n g que、no、puedo, veo a una mujer y no puedo hablar con ella más que tomando alcohol, ¿no? Ay, sí, eso era genial. Entonces, era imagínate, genial. imagínate, imagínate, y por su lado, agradable, que posiblemente sea el sexo más seguro que p u e d e s llegar a tener, porque n u n c a te vas a contagiar de nada. Solamente、Pero、que no te、sí. laves las manos, ¿no? Que seas muy cochina. cochina. No, b u me parece a b r a z a r un poco. <risa> Sí, ahí vas a agarrar una, una infección, pero, pero sí, eso sí es el sexo más seguro que existe, tanto a nivel de enfermedades como a nivel、eh, de tu seguridad física, ¿no? Porque luego, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, pensar en tener sexo con alguien que acabo de conocer hace 10 minutos en un, en un bar, oh, oh, sí me da miedo, ¿eh? O sea, es algo que sí me genera, digo, aparte de que no. Pero una de las partes que siempre me ha hecho así como que no, para nada, es la seguridad, ¿no? O sea, te estás poniendo en una situación totalmente vulnerable con un completo desconocido. Tú no sabes si es un asesino serial, ¿no?、Uh -huh. O si vas a amanecer sin. Que al rato te le enviaste la muerte de ti y de repente llegas y con un látigo, ¿no? O、sí. sea. No sabes realmente quién es y no sabes qué mañas tenga ni nada, o sea, cuánta gente loca existe en el mundo. Por eso no me dan confianza en las páginas de citas. Pues mira,、Justamente. Eli,、eh, tú puedes, sí, te, te digo que yo las he usado y puedes, nada más, o sea, es que es muy diferente irte a tomar un café que ya irte a meter a un motel. Ah,、o、no, sea, definitivamente. Son dos pero... casos muy diferentes. Entonces. Yo, pero ejemplo... no sabes por quién te está citando realmente. Bueno, sí. Y aunque pero... lo hagas en un lugar público. Ah,、no. pero es que hay que tener ahí sus, sus, este, sus estrategias, Eli. Sus m a ñ a s Sí, yo, por ejemplo, cuando he llegado a conocer a alguien en una página así, pues, este, pues sí lo cito en un lugar público y, y tengo mi, mi, este, mi red de, de. ¿Cómo le llaman? De、Pero、apoyo. De apoyo, sí. O sea, si puedo, va una persona conocida al mismo café y se siente en otra mesa. Y, este, y por supuesto que no me voy jamás en la vida sola con esa persona a ningún lado. Así de que paso por ti. No, gracias. Allá nos vemos, ¿no? Y, este, y luego de aquí a dónde nos vamos, a ningún lado, tú casi yo la mía. O sea,、eh, hasta que ya empiezas a tener un poco más de. O、empieza a conocer un poco más a la persona, ¿no? Pero así es, o sea, esas personas que se citan, o no son las que ya se citan en el hotel, ni siquiera en el café, ¿sí? ¿sí? Este... Lo que pasa es que dentro de la plática, antes de conocerte virtualmente, ya hay coqueteo. Exacto. Y cuando eso pasa, se prenden las luces antes de que avance el carro,、uh -huh. y cuando avanza, pues ya es porque ya está en la cochera. Entonces,、uh -huh. yo creo. Que aquí, como dices tú, Betty, muy atinadamente, es cuestión de seguridad, ¿no?、Uh -huh. No es de prender el carro antes de, de que avance, sino que es justamente ver con seguridad realmente quién es, porque además tampoco es como súper seguro que el diablo conozcas y que de todas maneras no te pueda por ahí llegar a pegar no, un susto. Porque te pueden、La、estar、molesta. trabajando muy bien, sí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por eso el sexo virtual es más seguro. Porque、sí. al final, eh, eh, o sea, aparte tienes una ventaja, puedes tener sexo habitual con argentinos, con brasileños, con italianos, con franceses, con. ¿Qué se te antoja un griego, Eli? Un este. Italiano. Un, un italiano, nórdico, Betty. Un, nórdico. un, nórdico. Sí, no, un nórdico. nórdico. No, se me hace que esos son medio. Que los nórdicos Oye, son medio. Un italiano, de suma ama.、Sí, no, los italianos no sé sí. De no, hablar italiano, te b l r o s brasileños, ¿no? los brasileños son muy apasionados. Que sube que baja, que no sé qué pasa. Usted teme su dinero y l l e g a r al cielo. <risa> sí, la verdad es que, este, o sea, e s t o es lo, la ventaja que se le podría encontrar al sexo virtual, ¿no? O sea, una nunca te vas a contagiar de nada. No te estás poniendo en riesgo de ninguna manera. O sea, Oye, lo, y, ey, y también garantizas tu orgasmo, ¿eh? Ah, sí, claro, porque te lo, te lo procuras tú mismo. <risa> sea, ahí sí no hay de que no supo cómo, ¿no? Porque es, o sea, ahí te cargas tú. Ahí no hay manera、uh -huh. de que te dejaran como chiflando en la loma, ¿no? Como el chinito nomás milando. p e r a yo te d e s í no lo había pensado. Puede、no. ser verdad también que como, como te conoces y como eres tú,、uh -huh. pues ahí sí garantizas el. el, el lo, y si eres.、Eh, digo, las mujeres casi no son visuales, son más de. De tacto De tacto y de oído que,、uh -huh. que visuales, ¿no? Entonces, los hombres sí somos más visuales, somos así como que mucho más visuales. Entonces, pues sí se conjuga, ¿no? O sea, no, no, yo, yo no lo veo mal mientras、eh, sí sea ping-pong de dos. ¿no? Pues sí. O sea, mientras se respete esa, esa parte así. No, y que, y que sea parejo, ¿no? Porque así como que a ver. Tú y yo nada más te veo y ya, o sea, pues no tampoco, ¿no? O sea, como que sea, como tú dices, ping-pong para acá y para allá, ¿no? Que sea la cuestión este, recíproca, que ambos tengan placer, que, claro, cada q u i é n se lo va a procurar solo, pero pues también la parte de tener a alguien del otro lado,、eh, digo, yo s i e m p r e he d i c h o Es como una masturbación, no, es como, es una masturbación en compañía, ¿no? Pero es estimulante tener a una persona del otro lado de la línea o del otro lado de la cámara que, que de alguna manera está disfrutando contigo, ¿no? Es, Aquí estás tú completamente solo. Por eso, por eso te digo, funciona mucho en, en países donde, donde la soledad está muy fuerte y todo por el estilo, porque por lo menos de esa forma llegas a sentirte con alguien, ¿no? Por lo menos te llegas a sentir acompañado o acompañado、uh -huh. y hasta ese nivel. Entonces. p u e Si、no, s、si、no, no existiera, comadre. No, pues no. Juan que no ver, sirve, no se vende. ¿Y ustedes lo han hecho, niñas? ¿O no me van a decir? Cri, cri, cri, cri. No, la verdad, yo sí. Porque, de, de, bueno. De, además... Hay niveles también. Puede ser que nada más、está. haya sido el w e n d o l Triforfi. A ver, dime si esto, dime si el otro. Y lo c o n t e s t a s y le seguiste el rollo y lo habla como era antes, porque no era, no había. Tanto el poder cámara. mandar cámaras、uh -huh. y videos era,、uh -huh. como digo yo, eran como, como el síndrome de s i r a n o de Brejerac. Te escribieron una、uh -huh. carta o, o tenías esa labia como la tenía Hitler, que dicen que hasta orgasmos tenían las mujeres al escuchar una persona que hablaba así, de esa forma y con esa pasión. Entonces ahí empezaba todo. O sea, a lo mejor、eh, ustedes llegaron a tenerlo. No tan, tan fuerte, pero a lo mejor sí va, quién sabe. A ver, síguele, síguele. No, sí, yo pienso que, o sea, de mi, de mi caso sí, la verdad es que yo, y además lo he dicho abiertamente, tuve una relación con un hombre árabe que vivía hasta lejísimos, pues, cruzando Le la v u e l t a al aire. Y, y, y durante esa relación, pues obviamente tenía que haber esas, esa parte porque, pues no era como que nos viéramos todos los días, ¿no? O、Ajá. sea. Yo viajé para allá después de un año, pero de, durante todo ese año, pues obviamente teníamos ese tipo de visitas nocturnas. Pero la verdad es que tiene su, o sea, su parte, es lo que te digo, su parte positiva, ¿no? También siento que, que encuentras en esas, en esas formas mucha parte erótica de cómo ser sexy, porque además te tienes que vestir sexy para la ocasión, tienes que ambientar el espacio para la ocasión. No es como, ah, pues ya. Me quito la ropa y ahí traigo el brasier negro y los calzones amarillos. O sea, realmente cuidas todos esos detalles, que creo que eso también va generando en ti cierto erotismo desde que te estás buscando qué poner para esa persona especial, ¿no? Pues sí, y、eh, no, Marilo, ¿eh? porque、eh. t a m b i é n h a y gente que no prepara nada, o sea, que nada más llega y órale a lo que vas y bye. Bueno, en、sí. mi caso no era así, pero, o sea, la verdad es que. Bueno, porque en tu caso mario, ya existía、sí. de alguna manera una, una, relación. una relación. Exacto. Exacto, pero Exacto. cuando tú, por ejemplo, entras, ¿no? vamos a decir que te metes a una de esas salas de, donde hay videocámaras、uh, y todo, y agarras、uh, a alguien. Ahorita les paso el、lugar. link de c a m f o Ay, ¿no? <ríe> y agarras a alguien así al azar. A mí, honestamente, así, agarrar a alguien así al azar. También me da miedo y les voy a decir por qué. e s t e híjole. b a r Graban la pantalla o. Te vayan a grabar, te vayan a hacer captura de pantalla o cualquier cosa y luego te suban. Claro, que yo siempre he dicho, siempre voy a decir y siempre lo seguiré diciendo sin cara. Sin cara, exactamente. Pones la cámara de la manera en que no te veas. No, no hagan lo de Sage, por favor. n así te v a ir. Ni lo del, decir, decir, ¿ni los del ¿sí? este, ¿cómo se llamó? El Sage y este, ¿cómo se llama?、Ricky、el Gimartín, todos ellos. Este,、pues、¿cómo el, se llama? El Gabo. ¿Cuál fue el otro? El、Ricky、David Zepeda también. David Zepeda también. Zepeda, sí, cómo no. Entonces, o sea, sin cara, sin cara, porque. No eres una persona famosa, pero, pero si te suben a las redes y、si、te ve alguien de tu familia, pues sí, o sea. No, no, imagínate, hasta te hacen una lona ahí colgada. En... a <risa> y sí, como la que le hicieron al pobre de David, e d ¿no? Salió ahí, David, ¿y ahora el 14 de o c u b r e con quién vas a estar? ¿Conmigo o con la secretaria o con tal? Ya tengo las fotos, las están imprimiendo para hacer otras lonas, ching. Se <risa> las pusieron ahí en pleno bulevar. No, mira, no, pues yo sí tuve, he tenido alguna experiencia, pero ha sido con amigos, ¿no? Pero en mi caso, así como que soy más física, ¿no? O sea, sí te estimulas y todo, pero yo prefiero mil veces el contacto físico. Como que digo, bueno, sí, terminas, pero ¿y qué más? ¿No?、Hace、te da、falta. flojera. La verdad es que sí. Terminas Entonces, y t e d a r y mire. No, pero no. No es lo mismo, Betty. Sí, es no. El,、claro、el, el, no. La... O sea, por supuesto que no es lo mismo. No. Pero,、pues, si pero no、a mí no es algo que me q l a r e no hay manera, de, pues, por ejemplo, ahorita en la pandemia. O sea,、pues las, si、personas que, manera, las personas se que, no tenían, que no tenían pareja, o sea, que no vivían con nadie o no tenían una relación、uh -huh. estable. Eh, muchas personas que, que su manera de, de satisfacer su, sus necesidades sexuales, pues eran conociendo gente, yendo a bares y todo y haciendo contactos así, y órale, ¿no?、Sí. Y de repente viene la pandemia y, ¿Y nada. Sea, nada, porque una,、eh, quédate en tu casa y si le sales, no toques, no abraces, no, no acarices, no, no, no nada, manos quietas y boca ni se diga, ¿no?、Uh -huh. Y entonces, este. De, pues yo creo que lo que fue el sexo virtual se disparó, inclusive entre parejas、sí. que no vivían juntas. Sí, yo c o n o c í Porque estaban、casos. con en la familia, p o les i c a a pasar algo,、sí. pero vivo、Exacto. con mi mamá y es grande, etc.、Uh -huh. Exacto. Entonces, mucha gente. Pero yo creo que cuando、así. hay un, un sentimiento involucrado, así como en el caso de m a r i l ú es diferente, ¿no? Sufre m u c Pero o sea, a mí no me gusta. Definitivamente, ¿no? Tendría no, que sí, volver pues, o sea, a intentarlo. Luego,、no、por ejemplo. Bueno, ay, vamos ay, a la、ay. convocatoria, amigos, vamos、no. a pasar el. <risa> Manden decir, su correo después, a las redes sociales y todo. Yo quiero conocer a Eli, mandarle ahí, no, el que sepa te quién voy a decir, soy. Que después de estos programas, Alex, ya me imagino que van a decir: Mira la doctorcita tan seriecita que se veían. ¿no? Pero es la, es, la, es la parte buena. Fíjate que, que luego los doctores que son muy secos y muy. No, no, no, es mejor tener una, una comunicación y que aparte seas así, porque si、sí. alguien de los, tus pacientes tiene esa actitud. De repente,、sí. como que sí, sí se va a tener la confianza de acercarte y poder comentártelo, porque se da cuenta de que es、Ajá. un tema que te puede comentar, ¿no? Es algo. Sí,、bueno. Fíjate que yo no soy nada seca en mis consultas, soy bastante、bien. amable, amigable, hasta acabo haciendo amistad con los pacientes, ¿no? Yo、de、siempre les digo eso, con, con los.、Mirales. Con el médico、Pero. y con el confesor se tiene que decirle todo、uh -huh. al médico. Comí esto, hice esto y lo otro, porque de ahí viene la,、uh -huh. la parte de cómo te puedes curar bien. Creo que tengo una buena relación médico-paciente, eso sí, no lo puedo negar, pero sí te digo que algunos conocidos van a decir: la doctora, tan s e r i e s i t a que se veía Y mírala, ¿eh? Sí, no, bueno. Míralo, míralo, m í r a l Mírala, mírala, la doctora. Sí, lo que、okay. pasa es que. Desde el programa anterior, el de Amigos con Derechos, bueno. Sí, lo que g o es t e Ya saben, se está estorpando la doctora, ¿no, Marilu? no, no, no, no. No, Pues no. imagínate que ya está, quieren abrir club de fans de la doctora y de, de la doctora y correos para、sí. ver si, si claro, ya p r u el b a filtro no, qué barbaridad que te escriban en las redes sociales que te digan si, si lo han hecho, si están de acuerdo, están en contra, no, no, a ver qué tal aquí ahorita en el. En el grupo de WhatsApp, que estoy a favor, estoy en contra, no me gusta, estoy en contra de. ¿O、oh, saben qué? También lo he hecho. Atrévanse a escribir, a utilizar la, la, la tecnología. No, nada más, de forma cachonda, también en forma de comunicación. ¿Mi? <risa> ¿Sí? ¿No? Ahí tiene、sí. su opinión. Sí, a ver, cuéntenos, cuéntenos ustedes también si, si se han aventado, si han hecho algo, pero sí, definitivamente,、eh, pues es una forma más segura, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ¿Nos q u e vamos a un corte? Vámonos a un cortecito r a p i d i t o Y ahorita regresamos. Y este. Pues vamos a seguir platicando, ¿no? También cómo ha cambiado, ¿no? O sea, como les digo, antes era mucho. Sigue existiendo el, el sexting, mucho también.、Uh -huh. pero, y también es un, Es una, una. ¿Cómo les diría? Una práctica que utilizan muchas parejas que por alguna razón tienen que estar separadas. Por cuestiones de trabajo, por ejemplo, hay personas que viajan y viajan por temporadas largas, y entonces, pues, este... andan allá en las Europas y la novia o el novio se quedó acá, y, y luego, pues, esa es su manera de alguna manera de seguirse sintiendo cerca de, de la pareja, ¿no?、Sí. Pero bueno, vámonos rápido a un corte, regresamos en un momentito, no nos tardamos nada, recuerden nuestras redes sociales. EsterebocesMX en Facebook, en Instagram, aquí abajo, i t a la izquierda en la página, ya saben que está el link para entrar al grupo, en donde pueden contarnos todas sus historias. Y si lo quieren hacer de manera privada, abajo, a la derecha, ahí está el、eh, link para un mensaje directo. Entonces, vamos y regresamos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando la Tidos de la o n í a Una charla entre amigas con Betty Sam, Marilu Etihua y Eli Herrera. Coméntanos en nuestras redes sociales. Esterovoces e MX en Facebook o Instagram. O en nuestro WhatsApp en cabina. 2292-1047-66. 2292-1047-66. Latidos e a agonia. Dale voz a tu marca Esterovoces e MX.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 A tu marca a tu en e s t e r e o v o s e s MX. e s t e r e o v o s e s MX presenta Voz en Sintonía con Betty Sam. De lunes a viernes, Voz en Sintonía.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 l e t の出 o の出たの出たの出た a 出たの出たの出たの出たの出た d 出 e の出た i 出たの出た s 出たの出たの出たの出たの出たの出たの出 a の Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, hijo, es que la plática se pone re buena en el corte. <risa> Un día vamos a grabar el corte. Vamos a hacer los bloopers algún día, porque. No, ay, no. Sí, e s a s c u a t r o c i e n t a s fotos que están en, el, en, el, en la página esa que me dijiste, Betty. Ay, no. <risa> <risa> bueno, luego, luego, ¿en qué página están? Luego, ¿No? e n qué, qué página, página están? No, ya. <risa> ay, bueno, perdón. Hasta se nos fue el aire. Hasta el aire se nos fue. La verdad es que ahora con eso del OnlyFans e que inventaron, esta, esto, ¿qué esta, a tendrá? ¿Dos, tres años? ¿Cuánto tiempo tendrá? Sí,、que? más o menos, tiene poquitos. Alguien se puso inteligente y dijo: Vamos a sacarle billete a todo esto. Pues sí. Porque lo, lo, una de las、eh, economías o de las industrias que más dinero tienen, antes de que se hiciera TikTok, lógicamente, después de la farmacéutica, no era el narco, era la pornografía. Entonces, de repente a alguien se le ocurre hacer esta aplicación, y pues ahorita imagínense la cantidad de chavas que están abriendo su, su, su OnlyFans, ¿no? Chavos y, y chavos, ¿no? Porque también sí, hay mujeres también. que pagan por las fotos.、Uh -huh. Entonces, este, yo estoy empezando muy seriamente <risa> a abrir el A b r i r mi OnlyFans, porque la c o n u b i a está complicada. Pero en el Amor, OnlyFans porque... sí tienes que enseñar la cara, ¿no? No, no, hay m u c h o s que utilizan、no. antifaces o utilizan el, el cut, o sea, el que no se ve la cara. Es más, hay muchos OnlyFans que ni siquiera enseñan nada de actividad sexual, o sea, andan con alguna batita, un, ¿cómo le llaman ustedes? Un, sí, o sea, más bien Babydoll. b o l l b a b y d o O muchas fotos son de pies. De los、Ay. pies. Sí, Eso pues, lo platicamos la otra vez, ¿no? Sí, hablamos tenía una, de los fetiches. Una,、eh, sí. Un vecino que le pagaba sus cincuenta pesos por la foto de los pies. ¿Y quién era tu vecino, no, Meli? No, mío, no. No, no. ¿no? ¿Ah, era el vecino de m、no? a r i l ú n o ¿De quién era el vecino? Ahora yo. Ahora yo. No me yo. acuerdo. Había tenía, un vecino no por ahí. sé, alguien tenía un vecino que pagaba por l o s de los pies. s Por l a s los pies? ¿Y el vecino de quién? Ya, ya sabemos、okay. de quién los faltaba. Pero, este, pero sí, sí, sí, se da de todo, esa es la, la variedad. Y, y por ejemplo,、eh, estuvieron hablando, es que ahora ya todo, ya así como ahorita, ¿no? El texting.、Eh, y al, al que es, como, como diríamos vulgarmente, el f a j e ¿no?、Uh -huh. Le llaman ahora los chavos petting. Ah, caray. Sí, entonces no, ahora no el、sabía. petting. Y hay que, hay tres niveles de petting: el petting sobre la ropa, que donde nada más es para la ropa. El petting intermedio, que, que hay, pues sí, un poquito más en donde ya es así. Y el petting donde sí ya hay más cosas, pero es el f a j e o sea, no sin sexo. Bueno, s í sí le decimos a sexo todo, pero ahí Marilu, la de i g u e l la que nos ayudarán, porque para mí sexo es hasta un texting, ¿no? O sea, todo lo que tenga ya un, un a una... sí, yo creo que todo lo que tenga ¿Sí? ya una implicación sexual, ya es c e r t o ¿no? Entonces, ya dicen en el nivel 3 es no va a haber penetración, pero, pero sí, este、pues、es que en mi, en mi época eso le decíamos faj <risa> y ¿Así? <risa> así no,、pues、sigo, y le decimos、oh, oh, el pax. Ojalá te decían, ay, no, nada más la puntita, ¿no? O esas sea.、okay. no、son las dos grandes <risas> mentiras del mexicano. ¿Sí saben esas? Las dos grandes mentiras sí, del mexicano. Sí, y en la última, y no, no, no, no, no, no, no, e s e es popular. Pero la del mexicano, sí. Mañana lo hago y nada más la p o n d r Esas son las dos grandes mentiras. Sí, o sea, esa era así como que no, y entonces no, no va a pasar nada. Y, y vas a seguir siendo señorita y, este, y no te preocupes. Y no sé qué e s que se practicaba nada, mucho con porque ibas. s í c u n d o te das cuenta, ya estabas con nueve meses de embarazo. No、pero. sé, yo sé, yo digo que Marilu y Eli son muy, muy jóvenes, pero, pero tú que eres este, contemporánea mía, Betty, la neta, la neta, con nosotros de, de, de chavos de j o v e n s ¿sí、i había eso. De que nada más llegabas besitos y medio esto, el otro y ya, y o sea, ibas a ver a la novia y, y, y nada, o sea, era totalmente el petting que le llaman ahora, ¿no? Pues sí. Cuando empezó esto, como, como decía Eli, el que de、uh -huh. repente ya las mujeres también, como, como que empezaron con esa libertad a decir por qué no, y empezaron a mandar algunas fotos y todo, y se empieza ya a hacer, y ahora ya con la tecnología de video, que ya hasta puedes hacerte. Fíjense, eso yo lo vi en una película de Tintán. No sé si s e a el bicicletero o el ciclista, no sé qué, que inventó una máquina que te marcaba y te veías, como ahora las videollamadas. una película de blanco y negro de Tintán, y que ahora es una realidad, ¿no? Y, y、uh -huh. se utiliza para eso. Como, como mencionaba e l i hay gente a la que le gustan nada más fotografías, nada de video, y hay chavas que sí les gusta el, el video, como decía Marilu. Yo tuve una relación a distancia y lo utilicé porque era, pues ahora sí, casi, casi absolutely necessary. O sea, era absolutamente、pues sí. necesario. Yo mando besitos grabados. Tuvo unos besitos、Ay. grabados. Ándale, mira. No, buen, buen, buen tip para, para ayer fue c u á n d o、bueno, ¿Fue catorce? Buen ayer, tip, no. Ayer catorce. Buen tip. ¿Sí? No, la, la verdad es que sí.、Pues、es que se ha inventado de todo. Ya la verdad se es que han encontrado un montón de. de, este, de,、pues、de ¿Cómo le diréis? ¿Cómo le diréis? Formas. De formas, ¿no? De, de, de mantener a la otra persona, de mantener al lado contrario, <risa> que al contrario, i n t e r e s a d o en ti, ¿no? Por ejemplo, hay personas que empiezan con poquito, ¿no? Como dices tú, Alex. Primero te enseñan los pies, lo luego te enseñan la pierna y te enseñan el muslo y luego te enseñan el escote y poco a poco, ¿no? Te van generando un. o En el caso de los hombres, la mujer le va generando un interés. Ustedes, los hombres, aunque muchas mujeres digan, es que, qué les... o sea, yo、si、n hombre te pase una foto de sus piernas y tiene unas piernas acá todas bien. No de, no de pollo, por favor. No, no, no. Por lo no, menos, no. De por lo menos pierna. piernas de b a r i s h n i k o v ¿no? Piernas sí, de. Sí, hay u n o s hombres que tienen piernas muy buenas y las tienen así firmes y. Marcadas. Y marcadas y todo. Y así como que las ves y dices, ay, sí, yo. Yo ahí sí voy a ese camión, sí me sí, subo, ¿no?、Sí. Y cuando te acabas mandando todo lo demás y está bueno, bueno. Sí, necesita... claro.、Y、bien hago, babo, ¿no? bien babo, como ahora que está de moda el video del babo, ¿no? O sea, bien babo. Sí, a lo mejor te mandan,、eh, no sé, foto del pecho o a lo mejor foto del abdomen y así te van, te van preparando para, o como dicen. Este, yo j o e a si está el camino, ¿cómo estará el puerto? Ándale, exactamente. Que cuando、sí, bueno, te mandan la foto y ves un torso marcado, trabajado. No en exageración, no, no me gustan tan marcados. Pero delgados, con buen cuerpo, ¿no?、Mm. Aunque te manden uno un gordo, todo sepú. No tengo nada en contra de los gordos. Habrá, ¿habrá quien、no、le gusten no me... así, ¿no? Ay, que que gustan, parla, es, que es una cuestión has... de gustos, ¿eh? Sí. Le, en mi caso no me gustaría. No, pero hay, hay para todo. Digo, ahí hay, ¿Eh? hay, hay gustos para todo. Hay gente、uh -huh. a la que sí le gusta, hay gente a la que no le gusta, hay gente a la que realmente le da igual si estás, este, si tienes、eh, cuerpazo, más bien、no? que sepas usar lo que tienes. s i p o r q u e por ejemplo, desde el o l y f a n s tú、pues, dices, ¿no? Que hay para todo, hasta mamás que tenemos. Este, estrías y clasidez y todo, como、uh -huh. dicen, para todo hay, ¿no? Entonces, igualmente. Sí, Yo sí? saben que sí, les puedo decir que para mí no sería tanto la foto. Digo, qué padre, ¿no? La foto en c h o n e s o Sexy, o por el estilo. A mí me, lo, lo que se me hace en realidad que podría ser, lo que a lo mejor a los hombres se lo hace en realidad ex excitante, es la confianza. El, el, eh. Eh, porque fotos de esas las puedes encontrar así, uy, en g o o g l e con、ah, sí. millones y millones, ¿no? Pero, Pero que, que te manden una foto, foto de, ¿no? de ella, que te la mande o de él, que te lo mande a la confianza de enviártelo, yo creo que eso lo convierte en sexy.、Uh -huh. Y algo que comentábamos también, aguas con las personas que de repente, si la pareja lo pide, tanto el hombre o la mujer, y que el hombre responda, no, ¿cómo crees? o la mujer, no, ¿cómo crees? Aguas,、eh, yo sí les diría, inténtenlo. c ó m e n s e 500, son las que quieran, acábense la memoria de la c i u d a d hasta que una les guste, c a s i como dijo Betty,、eh, en bata o nada más de la piernita o por el estilo, y ya, porque de repente s、sí、i puede haber de que, de que, pues es que yo le pido y es un juego que quiero hacer con ella o con él, para que los dos le demos un poquito de sal y pimienta a la relación. Y que de repente、uh -huh. nada más por una cuestión de ideología pues, X, que no lo hagan. Pues yo sí recuerdo que si tu pareja, tu, tu esposo, tu esposo, tu novio, tu lo que sea, de repente te lo pide, pues que sí se presten a, a echarle un poquito de sal y pimienta, ¿no? Es algo. Sí, porque、escribirse. al final la relación a veces llega a una monotonía y creo que sí es importante tomar de repente otros recursos, ¿no? A lo mejor mandarle un mensaje cachondito y de repente, no sé, mandarle fotillo ahí. Oye, mira, al rato te veo, no sé. Esas cosas también pues van encendiendo. A la pareja de alguna forma y va cambiando como que la estrategia del juego de siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, como estrategia, creo que está bien, como ocuparlo solo como recurso, únicamente, no.、Pues、no. no, como, como último sí,、claro. recurso. Andale. Y es como, <risa> parte, como parte de la interacción, ¿no? De la、uh -huh. pareja. Sí, Yo también creo que es muy bueno. Cuando hay esa comunicación y que se presta la relación, ¿no? Te digo, con el ex marido no se prestaba, ¿no? No le gustaba. Y por ejemplo. Bueno,、eh, no te quiero decir cuántas fotos no tienen ya en el álbum, ¿verdad? Claro.、No、pero, pero además, el, el. Por ejemplo, ese de, de que tienes a tu pareja, ¿no? Y tu esposo, tu novia, lo que tú quieras, ¿no?、Uh -huh. Y. Y le, durante el día le mandas mensajitos, ¿no? Y, este, ¿no? y hoy en la noche l o vamos a hacer el salto del tigre, ¿no? O este, ¿no? vamos a practicar la posición 145 de, de la t e r c t r a ¿no?、Era. Y hoy nos toca la 35, luego nos toca la 82, ¿no? O sea. Oye, y, como, el, como el TikTok está muy de moda ahorita, ¿no? Que dice: Mi amor, mi amor, bueno, mi amor, mi amor, prepárate. Tiene tres días que no te veo. No, hoy te voy a dar hasta para llevar. Este, vete poniendo, vete quitándote la ropa y por favor te metes a la cama y haces todo esto. Y le dice la chava, oiga, ¿quién habla? Oiga, no, no es Eli, no eres Eli, no eres Marilu, ¿No, no eres Betty. No, discúlpeme, por favor, discúlpeme, me equivoqué de número, perdón. este Y la decía, oiga, entonces no va a venir. No va a llegar. ah, buenísimo el TikTok.、Sí. Entonces no me cuero. Entonces no hago lo que me d i j o sí, e n t o n c e j a r Sí, pero sí, o sea, eso, eso también es parte padre con tu pareja, ¿no? Que durante el día le estés mandando mensajitos acá, subiditos de tono y así como que. Y lo que te espera en la noche y cosas así, pues está padre, ¿no? Muy, muy padre. Ese, muy ese juego está la muy, es que muy padre.、Sí. La verdad es que creo que es muy padre que salgamos de la rutina haciendo otras cosas y que, y que además haya esa confianza también tú que le depositas a tu pareja, porque también cuántas veces no han pasado que, no sé, le mandaste todas esas fotos o esos textos cuando andaban, de repente truenan y luego esas fotos quedan ahí, muchas veces. En vez de borrarlas, pues las comparten, ¿no?、Uh -huh. O las en algún, algún sitio. Ya están ahí en el, en el naranja, dices tú. Ah, n e c e s i a s ese video. Hasta dices, espérame, deja mejor también abro mi canal y lo subo otra vez yo para que lo estoy monetizando porque está re bueno ese video. Sí, o <risa> sea, siempre existe ese riesgo, ¿no? Siempre existe ese riesgo. Lamentablemente hay gente con muy poca.、Eh, ¿Cómo le llamaremos? Con muy poco. e s t o p r o c r e i t o r a Progenitora.、Pues、sí, con muy poca progenitora, <risa> pero con muy poca lealtad, con muy poca este progenitora,、Ay. porque eso no se vale. Eso es sí, de, no, de eso jugar. Tuvo、no vale, la o sea... confianza, ok, tienes tu colección ahí, lo que tú quieras, pero ya compartirlo con alguien más o subirlo sí, a sí. alguna red es de ardido y todo por el estilo, pues ojalá no te pase a ti con tus hijos, cariño. O sea, la neta,、uh -huh. ¿no? No, te, no te pase a ti algo peor. Es un, precisamente una de las cuestiones sexy s ahí es la confianza. En el、sí. test, ¿no? Que te estás tú con la chava y estás escribiendo y te está escribiendo, ¿y cómo estás vestida hoy? ¿y qué te pusiste hoy? ¿qué tipo de h e c h o n o s traes hoy? ¿Y ¿qué y te gustaría hacer? Y, bla, bla, y que se los estés enseñando al compañero de trabajo o alguien. a Si es como que dices, q u e poca, ¿no? O sea, eso te lo estoy mandando a ti y es nada más para ti. Creo. Sí, sí, sí. Creo que así es. No, es que así debe de ser. O sea, tú estás enviando todo eso con toda la confianza del mundo. Como para a, que. A esa persona, como para que va y a y se lo e n s e ñ e a alguien más, ¿no? O sea, eso es así como que no debería ni siquiera desde de haber la necesidad de que digas, esto nada más es para ti, ¿no? Claro. Creo que es así como que, como que lógico, que eso no se comparte. Tiene sus riesgos, estuvo de moda el textear, ahorita no creo que sea tanto textear con la tecnología que ahora ya, por eso se inventó el volumen, se puso. Se pusieron truchas los que están haciendo esas aplicaciones porque ahora ya tú puedes programar que la fotografía la vean y en cuanto la vean y la cierren, desaparezca. Se desaparezca.、Uh -huh. Desaparece.、Uh -huh. Entonces sí, alguien ese, por ahí de ellos es algo, está haciendo. Sí,、uh -huh. sí algo. Sí, algo. ya no son textos, son mensajes de voz también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oigan, pero, pero por ejemplo, ahorita que, que este WhatsApp puso esa, esa opción, ¿no? Que puedes poner la página. Eh, la foto, nada más para que la vean una vez y no la puedan guardar, pero sí le pueden tomar captura de pantalla, ¿no? Claro. Sí. Claro, sí, mientras、mire. no la cierres, mientras no la cierres, puedes hacer la captura de pantalla. Entonces,、uh -huh. de todas maneras, hay que tener cuidado, porque aunque se supone que está esa opción de que nada más la pones y nada más la ven una vez, igual le pueden tomar captura de pantalla. Entonces. Yo siempre he dicho, nada de caras y cuidado con el entorno, porque luego a veces es el entorno el que te delata. El que te identifica. La colcha, el cuadro, este. Por eso pones una colcha que no sepan que tienes, ¿no? Ajá. O que tienes, sacas fotos y, y sale este. O no, o los que no se fijan del reflejo en el espejo no les ha pasado. Oye, pero e n mi c a s o Betty, que tengo un montón de tatuajes, aunque me haga lo que sea. Pues mira, Marilu. No, pues Marilu, tú ya, comadre, pues ya. ya.、No、mira, a ver, para、bueno, tú. No, Marilu, pero tienes tatuajes, pero los tatuajes los tienes en los brazos, de... pero no tienes tatuajes ahí. En, en tus、pues、zonas no, íntimas, s ¿no? Bueno, pues entonces toda la espalda tatuada, los brazos. Bueno,、bases. pues no enseñan la espalda, nada más enseñan las boobies y allá abajo ya. e n s、pues、e ñ a n las boobies, se <ríe> ve parte del brazo, y es que nada más saca el pezón. Pues ok, entonces nada más enseña la parte que no está tatuada y así para que yo t e n g o el tatuaje en la espalda, en la parte baja. entonces está medio está enchido. ¿Ya, ya ven, ya ven, ya ven. Por eso yo dije:、espalda. Yo me voy a hacer el tatuaje de, Jane, de Dwayne Johnson, si me lo voy a hacer, pero ya cuando c u m p l e unos 70-75, ahí sí ya me lo hago. <risa> ah, bueno. Así ya cuando y l a esté hablando así en estereoboche y、si、diga: El back to disco, fuego en la pista. <risa> <risa> ya cuando no haya peligro de que nadie lo. No, pues ya, a los 70 años, al contrario, háganme difusión, por favor, a ver si lo pueden compartir. Sí, entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, digo, yo, yo creo, hay mucha gente que dice, ay, no, que es el sexo virtual, es, es una cochinada. de gran... No, no creo, yo creo que es una forma más de. Yo sí la veo como, como la, la, la el último recurso. Ajá. Cuando no pudiste, cuando no esto, cuando alguien eres así que has pasado un rato solo y que te, por más que te le acercas a alguien, nadie te dice sí y esto, y ya tienes, ya, ya, ya fuiste a la quinta cita, ¿no? Digamos con la chava que invitaste y te dice, pues el, el, el soldado caído, como le dicen ahora, ¿no? No, pero es que te quiero mucho, Alex, pero como amigo, ¿cómo crees? Sí, y、así. que te mandan a la Friendzone. Sí, ¿no? Entonces, pues como último recurso. Este, pues sí、o q u e la persona de tu interés está lejos, ¿no? Exacto, también. también. Está、se、lejos. Vale, vale. y Por el momento no hay manera. A lo mejor en algún momento sí, pero por el momento no hay manera.、Pues、¿Ustedes, ¿Qué、recurso? tips le pueden dar a, a, a, en el caso de las mujeres? Yo ahorita el caso de los hombres, ¿no? Pero ¿qué tips, qué tips podía.? este... <coughs> Bueno, cada una de ustedes darle a las mujeres en, en ese momento sobre el texting y ese tipo de, de actitudes o de situaciones. A ver, Betty, un consejito. Pues yo siempre he dicho fotos sin cara y sin entorno, o sea, cuidando el entorno, eso es súper importante. Y en el caso de este, de, del texting, porque también luego el texting lo utilizan en tu contra. O sea, te sacan captura de pantalla de la conversación y se la mandan a alguien para hacerte quedar mal, ¿no? Entonces,、eh, tener mucho cuidado con quién, o sea, de verdad, tener mucho cuidado con quién lo haces. O, o si vas a entrar a algún, por ejemplo, alguna de e s a s aplicaciones o, o lugares de donde hay manera de entrar a un chat y cosas así, pues no dar tu información personal, ¿no? O sea,. Utiliza seudónimos, no ves, o si ya estás decidido a que quieres hacerlo por WhatsApp, tú, pues, cómprate un chip, cómprate un telefonito de esos de que venden ahí en la tienda esa de, de conveniencia, ¿Sí? cómprate un telefonito de esos de los varas, varas. Uno, vara, vara, vara, vara. Sí, uno, vara, b a r a Un bolobán, y, un chito, un bolobán. Dale. Este, ¿cómo les dicen? Este. Un chicharito. chicharito. Un chicharito. Un chicharito, y, este, y entonces s t e e y ahí sí, mándate WhatsApp con quien tú q u i e r a s un número que nadie conozca, te pones ahí, este, no sé,、eh, la cachonda 69, no sé, una cosa así, y pues que nadie sepa que eres tú, ¿no? Básicamente eso más que, o sea, yo no digo que no lo hagan, yo no digo nadie, nunca le voy a decir a nadie que no lo haga, porque además sí es algo que te puede ser bastante gratificante, simplemente que hay que tomar ciertas medidas de seguridad. Para no vulnerar tu privacidad, ¿no? Para que no corras el riesgo de que te puedan subir a las redes. Es o es lo que yo podría dar como consejo. o、uh -huh. tú, Eli? Pues exactamente lo mismo, ¿no? No caras, ¿sí? s í Como dices tú, si tienes alguna seña en particular, ¿no? En alguna parte del cuerpo, pues también tratar de taparla para que no te identifiquen. El ambiente es fundamental tapar. Pues todo lo que sea reconocido, porque no sabes a quién te puedes topar en las redes o algo, ¿no? O a、uh -huh. quién le puede llegar esa foto, y que bueno, si lo van a hacer, pues que lo disfruten, ¿no? Y ya, con todas sus precauciones, y pues bueno, es algo actual que se hace con la tecnología, como bien dice Alex, al tener ya las cámaras en los celulares, pues todo se vuelve más fácil, ¿no?、Sí. Antes pues tenías que tomar las fotos con una cámara. Subirlas a la computadora y mandarlas, por ejemplo, por correo, ¿no? Cuando no había este tipo de, de teléfonos o que las fotos no eran tan, tan buenas, ¿no?、Uh -huh. ¿Y tú, Marilo? Pues creo que ya todo lo dijeron. La verdad es que creo que lo más importante es tener cuidado de nosotras mismas, de nuestra integridad.、Eh, porque al final, pues, nunca acabamos de conocer a la gente, esa es la realidad. ¿Y cuántas parejas no s é pasa que hasta el esposo es el que sube las fotos, no?、Uh -huh. y, entonces, sí hay, o sea, más bien creo que hay que tener cuidado a quien te las mandas, aunque nunca tienes la seguridad de que esas, esas fotos van a acabar en un lugar seguro. Entonces, yo creo que lo más importante es cuidar nuestra, pues, nuestra privacidad, de, de, sobre todo nuestra cara. Pues para que eso no suceda, ¿no? Porque, pues, digo, nosotras que somos madres, sería muy incómodo que esas fotos acabaran en las manos de nuestros hijos, ¿no? Por、sí. ejemplo. Entonces, ¿Por qué no? no Imagínate. ¿Por qué、que? no forzosamente Ay, tiene que ser porque las c o m p a r t i ó esa persona, que tal y te vuelan del celular? Exactamente, también es algo que pasa, ¿no? Entonces, p s mejor、sí. borrar、si、todo. Vas... Igual si te alguien te manda fotos, pues tener también esa gentileza de borrarlo, ¿no? Sí. O sea, de no guardar nada por si te llegan a robar el celular. A lo mejor tú no las compartiste, pero ¿qué crees? Te robaron el celular y también las fotos de, de la persona o de tu pareja ya están rodando por ahí también, ¿no?、Uh -huh. Y ya la ventaja es que las aplicaciones de los celulares ya también hay este, álbumes donde tú pones tu propia contraseña y es más difícil que las, las saque, ¿no? n t e las puedan sacar aunque te roben el celular o ya bloqueas el celular, ¿no? Lo reportas、sí. como, como perdido y. c a m b i a s la contraseña de la nube y ya no hay manera de acceder. Tú,、uh -huh. Alex, ¿qué tips l e s das a los chavos?、Mm, pues, en primera, que, que, que se avienten, que, que no tengan、eh, pena en empezar con un buen textito, con una buena comunicación, con una frase, siempre con respeto, pero lógicamente picos con el rollo. Y ya estando en estos grupos de, de WhatsApp y todo, que de repente, oye,、oh, ¿qué manda? p u Es eso, ¿no? Siempre, siempre, siempre en cuestión sin la cara.、Eh, ahí nosotros le decimos en el medio, back, puedes utilizar la pared que quieras.、Uh -huh. Una pared blanca, una pared verde, una pared la que quieras,、eh, para hacer lo, lo que、eh, el hombre hace sin ninguna bronca. Y una silla de esas de Coca-Cola para que piense s que estás ahí en, el, en cualquier pala, pa, pa,、eh, palapita de Veracruz. En la playa, ¿no? todo lo, lo más así, ¿no? Y. y Si en realidad necesitan pues, ser medio incógnitos o l o por el estilo, pues como dijiste tú, ¿no? Un número, y hay aplicaciones que son、eh, for your systems secret, entonces pues ahí puedes guardar todo. El mismo WhatsApp, tú lo puedes esconder, lo puedes guardar, tenerlo guardadito sin ninguna bronca, y por más que se desbloquee por el estilo, necesitan poner una contraseña para que se desbloquee el WhatsApp. Ya la tecnología nos ayuda mucho. Ahí hay muchos videos en YouTube. Para hacer las cosas bien, tanto hecho por mujeres que por hombres. Entonces, pero, pero sí que, que se atrevan a, a hacerlo de repente si es que creen que eso va a ayudarles mucho a su relación, porque sí ayuda. El, el, ese, yo siempre les digo, cuando voy a alguna boda, que me toca estar como conductor o que soy amigo, y les digo, trátense como novios toda la vida. Como están tratándose ahorita, hace 15 días, hace un mes, que andaban en a c a ratito haciendo esto, haciendo lo otro, así. Después del matrimonio también, porque eso es lo que va a hacer que se mantenga su matrimonio durante toda la vida. Y una parte de las cosas son este tipo de, de cuestiones, ¿no? Que son tan picantes, tan padres.、Uh -huh. Definitivamente. Sí, es cierto. Entonces, nada, anímense, ¿no? Si no se han animado, anímense. La verdad es que este, no tiene nada de malo, ¿no? es Ay, claro. Nunca falte, no es que eso es pecado, no es que eso no se hace, no es que eso está mal visto, no es que. O sea, ya estamos en el 2023, ¿no? Como que ya esas, esas ondas de que, de que si lo haces ya un hombre no te va a tomar en serio, pues es que si lo estás haciendo y, y, y te estás divirtiendo, pues no es porque te quieras casar con él, o sea, es porque te quieres pasar un buen rato y a lo mejor sí es el con, con el que te vas a casar y pues mejor que te conozca bien, ¿no? Exacto.、Oh, ¿Cómo creen, chicas?、Oh, pues sí, que te conozca toda, ¿no?、Me、creo、siento. que para que haya confianza, a veces, yo creo que eso es lo que nos cuesta trabajo, Betty. Algunas mujeres tienen cierta pena de, de salir en cámara tal cual, ¿no?、Ajá. Digo, o si sea, a veces le pones mil filtros a tus fotos para que no te veas como realmente eres, yo creo que ese es un tema importante. En la cuestión de las mujeres que de repente este, no todas se atreven porque les da un poco impacto la parte de, del video. A lo mejor la fotito sí, porque cuidas, a lo mejor puedes ponerle un filtro bonito. No, y y te、sea. tomas 35 antes de mandar、Exacto. la foto, ¿no? Pero en un video eso no pasa. O sea, en un video eres tú realmente, ¿no?、Uh -huh. O sea, si te mueves se te ve la lonjita o la celulitis o las estrías o lo que traigas. O sea, no es como que estés cuidando nada ni hay un filtro para eso.、No. Entonces, creo que por ahí también nos puede dar un poco más de inseguridad. Pero creo que、um, la verdad es que disfrutas, disfrutar de, de tu sexualidad plenamente también es aceptar tu cuerpo tal cual es. Y entonces es donde, donde yo creo que empieza s a vivir libremente de estos, todos estos estereotipos corporales, ¿no? Exactamente.、Sí. Y sobre todo si es para tu pareja y te conoce físicamente. Y sabe estas cuestiones de tu cuerpo: que si la llantita, que si las estrías, que si la, la acidez, pues eso te da más confianza porque y a es alguien que te conoce en tu no hay tanta bronca como n d a r l e un video, una foto donde se ven todas estas cuestiones de tu cuerpo. s、sí, no, y hay que hacerlo, porque no te voy a pasar como aquellos que se casan con la mujer perfecta y cuando llegan al, a, la, a, este, a la noche de boda resulta que todo era postizo, ¿no? Hoy sí, había mujeres. Había, en, papa, había mujeres en、pompa. los 40s que el marido nunca las conoció sin maquillaje. Es más, se levantaban dos horas antes de que despertara el marido para que nunca las viera sin maquillaje. e a Válgame、no. Dios. Ay, no, qué flojera. Exacto, exacto. El、uh -huh. tip que sí les doy yo a las mujeres, por favorcito. Eh, que la mayoría de los hombres, quiero creer que el 99.9%, en serio, tengan estrías, pancita, lonjita,、eh, celulit, lo que quieran ustedes, nunca lo vemos. Nosotros estamos interesados en ver algo, no eso. Nosotros、Interesa. estamos viendo otras cosas, ¿eh? Ni tenía... se preocupen, ni sean tímidos, ni nada por el estilo, porque no vemos eso. Ya, ay, pero si、sí、viste mis locales. Lo, déjame volver a revisar la web porque yo no vi eso. Sería muy tonto si perdiera el tiempo estando viendo eso cuando lo interesante es ver otra cosa. Así es que ni se preocupen porque no vemos eso. Yo tenía un amigo que decía que yo no entendía por qué estos amigos se preocupaban tanto por las piernas de las mujeres si eran lo primero que hacían a un lado. Decía, ¿por qué se preocupan tanto por las piernas de la mujer si es lo primero que quitan de l medio? ¿No? Sí. O sea, en realidad sí, eso no es la primera vez que escucho que un hombre me lo dice, ahorita que lo dijo Alex. Ya、uh -huh. he escuchado a varios hombres que dicen: a nosotros la estría, la celulitis, la panza, el gordito, el... nos vale gorro. En realidad, a nosotros nos preocupa lo que dicen otras mujeres, esa es la verdad. Ajá.、Uh -huh. Porque somos nosotros las mujeres las que estamos criticando a las otras mujeres que sí está celulita. No, pero lo peor, ustedes mismas. Sí, nosotras no, mismas. No, no, no, no, no, no hagan eso. Aparte, en serio, ahí, ahí nos han visto ustedes precisamente amigas que tengan o conocidas que no son muy agraciadas ni nada, pero tienen al marido ahí. De, bueno, deja tú que a lo mejor, como dicen ahora, el agua de calzón y el, el, le dieron todo lo hacho. No, no, no, no. no, no. O sea.、eh, ¿Qué puede ser? La actitud. No, sí. En serio, la lo que enamora, lo que lo excita a uno, lo que lo prende, la actitud. Con eso, sí, la verdad. Un buen texin, t g tomar la iniciativa. Yo estuve casado no sé cuántos años, yo no me acuerdo, alabados al Señor.、Uh -huh. Pero Uno de los puntos es de que una mujer nunca empiece, eso está muy mal. Es sorprendente cuando una mujer empieza. Bueno,、eh, de creer yo, cuando una mujer empieza y te manda un mensajito, o así de la nada, estás en la junta, estás en el trabajo, o algo, y de repente te llega un. El mensaje lo ves lo Y es una foto y foto de q u é no ahora a a h o r q u é me va a pedir esta canija del super, p o r s si lo abres y cuál sopas, y i、si、te y、si、quedas, ya, ya amor, me está mandando ¿qué? la foto de la bolsa que quiere que le compre, no ajá. Y, y lo ves y te quedas, esas sorpresas,、si que que ¿no? claro. Es,、eh. Mañana vamos por tu camioneta, mejor. Mañana vamos por tu camioneta, consigues más cosas. Este, que me dedicaron la canción esta de Luis Miguel de qué nivel de mujer, Ajá. d l entonces es muy padre. Porque digo, tres hijos, no quieras honor、bueno, eh, y las estrellas,、sí. todo y te suben el ego y te suben el ánimo. Como no tienes una idea, claro, ¿No? porque te h a c e s de ti, r súper especial con canciones de ese tipo, no? no entonces, y, y esa es la actitud. O sea, por ejemplo,、sí. yo, yo no sé ustedes, pero yo, yo la verdad es que digo: sí, por supuesto, que si te pasa por enfrente e Manuel Palomares, pues sí dices: wow, o sea, quiero, ¿no? Pero a lo mejor te pasa por enfrente un hombre de cincuenta y tantos años, a lo mejor con un poco de pancita. Y a lo mejor tiene este, o sea, no está musculoso ni acá, con, pero tiene una actitud contigo, tiene una manera de tratarte y además se preocupa por tu placer y se preocupa por tu felicidad. Me importa un carambo si tiene panza.、Claro. O sea, la verdad、claro. es que no me importa. O, o como decía una tía que me daba mucha risa porque decía que teníamos un, un tío que siempre dejaba la, las pompas en el otro pantalón. Este, porque de esos, de esos, este, y también mujeres, ¿no? En caso de que pues, hay personas que no tienen pompas, entonces no, hay, no rellenan el pantalón, pero es que créanme que es lo de menos. Yo le decía o así sea, a unos cuates en m b c Televisión, no quiero decir sus nombres porque no los quiero quemar ni nada, este, de Toño y, y de. <risa> ¿No? <risa> Toño y, y, y Alberto. De ¿No? Que、yo creo que, que si la mujer se fijara en eso, ellos nunca se hubieran casado y nunca hubieran tenido relación. Parecían gusanos apachurrados, pero, este, pero bueno, pues, tenían a sus mujeres, ¿no? sus esposas y todo. Y yo alabado sea l señor que ustedes no se f i j a n en eso, porque no, hombre, estos pobrecitos, su vida hubieran conocido el, el, el sexo ni el matrimonio. No, ¿verdad? pero pues, es que realmente es una. O sea, lo que realmente importa es. La actitud, inclusive a Entier, estaba yo viendo un programa de televisión donde estaban entrevistando a una mujer que le preguntaron qué tan, qué, qué tan importante era que el, que el miembro del hombre fuera grande. Y ella dijo algo muy cierto: Eso es lo de menos. Lo importante es que sepa qué hacer con él. ¿No? Sí. Y la verdad、sí. es que. Ajá, sí, no, eso. No tiene es, nada que ver el tamaño. O sea, aquí sí el tamaño no importa. Había un, un, un, un dicho así medio vulgar, z ó n que decía: No importa lo duro ni lo grueso, sino lo que dure tieso, ¿no? Decían, Algo así. así, ¿no? lo que... Pero,、oh, pero fíjate、oh. que discrepo un poquito, porque una chava que escribe en Playboy unas notas muy padres, una periodista amiga mía, dice: Claro que el tamaño importa. O sea, a ustedes no les importa el tamaño de nuestras boobies, de nuestras pompas, y mientras más bonitas, más grandes, les e c e s i t a a mí a nosotros. Ahora, depende que importe para qué. Mmm. -hmm. Vende、sí. uh -huh. para、sí, que o sea, a la vista es muy bonito, mejor, exacto. A la vista, pero ya a la mera hora, a lo mejor、exacto. puede tener el miembro más guau, así de que hasta los ojos sí, se te salen,、no、salen cuando lo ves. El, y、no、pero, sabe exactamente, e no sabe qué hacer. O el... simple y sencillamente en ese camino no aplica, o no haces clic con esa es persona. Es como Un、metes. Ferrari en, ¿Sí? en Veracruz no sirve, un Ferrari porque no pasa los topes. Adiós, y、sí, no, y aquí hay mucho tope. Sí, entonces no, no, o sea, hay cosas que no aplican, ¿no? Pues no、uh -huh. vienen al caso. Entonces, sí, no, la、eh, verdad es que no. No. O sea, por ejemplo,、si、estás, o sea, ¿qué estás buscando? ¿Una relación? ¿Una relación? ¿O alguien a, a quien sacarle fotos, no? O algo, un trofeo que presumir. Si estás buscando un trofeo beso, que presumir, bueno, pues entonces sí, ¿no? Desde el beso ya estás, o sea, ya haces un clic, ¿no? Ajá, entonces imagínate,、sí. tienes a un. No sea una persona guapísima, con el super pene y lo que tú quieras, así fuertísimo, y no se te besa y no sientes nada. Entonces dices, pues. O sea, no, no, hay, hay unos que deja tú que tú no sientas nada, o sea, que no saben qué hacer con lo que tienen. También hay un p Ni besar, o sea, no hay esa、sí. magia, ese tal, ¿no?、Esto、así como que, pues, no fue lo que yo me imagino. ¿Te no dicen por ahí que más vale este. e qué? é o d i c ó m o dicen? Este, bueno, así dicen que dinero mata carita, pero también hay una de que la labia、ah, sí, mata, sí, todo. Sí. mata sí. todo. Mata todo. Mata dinero y mata carita. O sea, si tú tienes un n o m b r e que sabe. La voz y la labia mata todo. Sí,、ah. por eso Alex tiene tanto éxito. Este... Ojalá. Hazme la buena, a ¿eh? e Vamos a abrirle su pluma de fans a Alex Patillo, por favor.、Sí. Ahora es para él. Sí, la voz oficial de este rebozo se me quita un club de fans. ¿de? Vamos a abrir un club de fans, Alex. a Un club、Patiño. de fans ahí.、Este、para poner tenés, mi programa nocturno de. n p o c u e s que salgas. Noches、uh -huh. íntimas con Alex Patiño. Ándale,、ah. no, imagínate si no vamos a tener radio escuchas ahí pegadas、sí. escuchándote. <risa> vamos a hacer s i e m p r A ver si la... sales, en, aunque sea en rifa, Alex. Ándale. Barabar,、sí, barabar, barabar el boletito, barabar el boletito. Pues seguramente muchas radio escuchas en este momento están tomando nota. Sí. Y mira que están apuntándose. muy b i e n Vamos a hacer el club de fans de Alex. Anótense, por favor. Escríbanos、sí. a las redes. Vamos a hacerle su club de fans a Alex Patiño. A ver si este año sale. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué es... creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Está、ah, oh, no, buena、eterno. que toda la plática. Sí, está re buena la plática hoy. Pero bueno, no nos vamos a quedar aquí todo el día. Este ya saben, mándenos sus comentarios, cuéntenos qué piensan. Acuérdense que este programa se repite mañana a las nueve de la noche. Si a lo mejor piensan que era demasiado temprano para hablar de esto, escuchen. No es diario, de de no、noche. es diario, como dice el TikTok. Oye, no es diario, no es diario. ¿No? Entonces, si no quieren, si les pareció muy temprano, estaban ocupados y no le pudieron poner la suficiente atención. Mañana a las nueve de la noche se repite para que nos acompañen. Si lo y, tuvieron que mutear, lo tuvieron que, ay, no, ahorita no, porque, ay, ¿cómo? que、no? Porque sí, estoy en la junta de la escuela con los niños. Sí, <risa> sí, estaban en la oficina y no pudieron, pues mañana en la noche nos escuchan. Y pues nada, agradecerles, Alex, gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias a ti, a Eli y, y a Marilu. La verdad, un honor y un placer estar con tanta mujer tan guapa y talentosa. Y, y que no se me olvide, yo sé que ayer ya te las pusieron, pero pues estas son las mañanitas. <risa> Felicidades, Valentina. Ay, ay, ay, mi Betty, que cumplas muchísimos años más, muchos, muchos años más.、Ya. Que Dios te bendiga con mucho Gracias, éxito,、David. mucha salud, que te bendiga con, con pues, todo lo que tú quieras y desees, pero sobre todo mucha abundancia económica, claro que sí, pero sobre todo abundancia de Dios en tu corazón. Claro、muchos cumples、sí. más, ¿eh? Que cumples muchos más. Muchas gracias. Que nos invites al, al, al, al Guateque, ¿eh?、Nos、Ay, no, invitados están. Ya s a b e n cuando quieran venir a Veracruz, aquí hacemos el Guateque, nos vamos a la playita ahí、ah. a, a, a divertirnos un rato. Gracias, muchas gracias, Alex Eli, muchas gracias. No, al contrario, Betty, que sea un gran año para ti en todos los aspectos, ¿no? Muchas felicidades y que, bueno, el programa d é Para Mucho Más. Sea tu regalo de cumpleaños. Muchas gracias, Eli Marilu. Gracias. No, pues gracias a ustedes, Betty.、Eh, pues que Dios te bendiga mucho, que nos siga prestándote por muchos años, porque necesitamos más de ti en este programa y en el mundo también. Y pues nada, gracias este, a Alex, gracias a mi compañera Eli por este programa tan padrísimo que vivimos el día de hoy. Excelente, you, pues gracias a ustedes, a ustedes que siempre nos escuchan, que siempre están con nosotros, que ya se volvieron, los fieles las escuchas de Latidos en Armonía, que ya sabemos que ahí están cada lunes y cada miércoles a las ocho y media de la mañana. Les agradecemos profundamente que sigan aquí con nosotras. Tenemos unos temas ahí en la lista, ¿verdad, chicas? Buenísimos, buenísimos, que estamos preparando para ustedes. No se pierdan. No se p i e r d a n el programa. Ustedes conéctense todos los lunes y miércoles a las ocho y media porque seguramente el tema les va a encantar. Gracias, que tengan un excelente día. Recuerden que queden con la excelente programación de e s t e r e o v o s i s MX. Y yo los espero al ratito, a las once de la mañana, en el miércoles del Camino del Emprendedor. que Se están poniendo buenísimos esos programas también. Todos tenemos, emprendemos de alguna manera y les estamos dando unos tips excelentes en Voz en Sintonía. Gracias, que tengan un excelente día y hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue Latidos en Man,、like、a n m o n í a Conducido por Betty Sam, Marilu e q u i w a y Eli Herrera, te esperamos en nuestra próxima e m i s i ó n Lunes y miércoles a las 8.30 de la mañana.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 SVMX。StreoposesMX。こ 1.21GW de potencia digital。。44 horas del día。365 días del año。StreoposesMX。このメ De todas l の déc s, <S décadas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 ストロボウス MX、g e n e r a d e m i o n e s